Buenos días, Pepe, corresponsales y audiencia de Farco. Somos Barrio de Pie del Gran La Plata, provincia de Buenos Aires, dio a conocer la segunda parte del relevamiento nutricional 2019, arrojando datos crudos de la realidad en los barrios platenses, donde más del 50% de las niñas no tienen una alimentación adecuada para su crecimiento. Hablamos con Cristian Medina. Desde la organización Somos Barrio de Pie realizamos relevamiento nutricional dos veces al año donde elaboramos el indicador barrial de situación nutricional. En el segundo reglamento de, de 2019 observamos que a nivel provincial más del 44% de niños y adolescentes que se acercan a comedores y centros comunitarios presentan cuadros de malnutrición, sea sea sobrepeso, bajo peso u obesidad. En lo que refiere a la región del Gran La Plata, La Plata de El Icencenada, este porcentaje es mucho más elevado, nos da cerca del 55% del universo de niños y niñas comprendidos entre 2 a 19 años que presentan estos cuadros de malnutrición. Esto se debe a dietas basadas en lo que es harina, torta frita, fideos, alimentos que engañan el estómago pero que no aportan los nutrientes suficientes como si aporta la carne, la verdura, los lácteos. Música una vez más, los sectores que más sostienen el plato de comida en los barrios ponen sus esperanzas en el nuevo gobierno y su compromiso por mejorar la situación. Esto es producto de las políticas económicas que ha impulsado el macrismo durante cuatro años con una inflación galopante que golpeó duramente en los sectores populares ya que los alimentos es lo que más aumenta en proporción a, a otros productos. Vemos con optimismo... El lanzamiento de este Consejo Federal de Argentina contra el hambre que propone e impulsa el presidente Alberto Fernández con el rol determinante de las organizaciones sociales que somos la que día a día sostenemos estos comedores y centros comunitarios donde se acercan miles de personas en todo el país. Informó Inesto Nareli DF resistencia para Noticiero Farco.